que muchas veces los adultos suponemos que deberían ser. Por suerte no lo son. Nada más tranquilizador que escuchar a los que saben eh, respecto de, de, de este planteo que es tan complejo pero que Beatriz lo hace tan comprensible desde un punto. Seguimos, Rita. Por eso me parece que algo central en todo esto es que padres, niños, adolescentes puedan de alguna manera conectarse con el exterior y en ese sentido es clave que la conexión a internet sea gratuita que en un momento como este todos puedan tener acceso y cuando no tienen conexión a internet ni nada que puedan gritar, aunque sea desde el patio de una casa al de la otra o desde la puerta de una casa a la de la otra, pero que puedan conectarse con otros y que cada uno tenga a la vez, o sea, sostenga vínculos con otros. Porque me parece, insisto, en que algo que se vio ahora es la importancia de los vínculos, del estar con otros, del complejo entramado que nos sostiene a todos. Y como la escuela no es simplemente un lugar de adquisición de conocimiento, sino que fundamentalmente es un lugar de encuentro.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 Que niño negro en las calles no es cosa buena no te demora. Hola, yo soy Juan Esteban Rodríguez y ustedes padres, ¿qué creen que deben darle a sus hijos para que sepan que la violencia es mala? No les deben pegar, Ellos deben saber que la violencia es mala nunca es buena La violencia... Hay que resolverlo hablando, pero si no hay otro modo hay que irse. Hay que evitar la violencia siempre, porque la violencia es mala. Chao. El muro que han levantado sobre este este audio ...y haciendo alusión a lo que decía Beatriz... ...vamos a dar comienzo a la columna en clave de infancia... ...se escuchamos a Marcela. Muy buenos días a la querida audiencia de Radiográfica... ...en el programa Tejiendo Redes y en la columna educativa... ...que tengo el honor de conducir en clave de infancia... ...quien les habla, Marcela Agad. En esta oportunidad hemos estado trabajando... ...sobre una temática que es un gran flagelo social... Eh, referido a la violencia, a la violencia en el ámbito educativo específicamente. Para ello hemos dado lugar a otras voces, voces de las infancias y voces de profesionales en el campo de la temática. Con ustedes eh, doy la bienvenida y alojamos en nuestro programa hoy a la psicopedagoga Silvia Millán, con quien he tenido la gran oportunidad y el privilegio de trabajar y construir juntos intervenciones en instituciones escolares públicas de la provincia de Neuquén. Bueno, queríamos decir que esa voz tan ya conocida en Tejiendo Redes es de Juan Sebastián Rodríguez. Espero haberlo dicho bien porque siempre... Lo confundo. Gracias, Juan, por tus aportes tan valiosos. Y ahora sí, eh, como decía Marcela, vamos con la psicopedagoga Silvia millán Buenos días a todos. Mi nombre es Silvia, soy psicopedagoga y trabajo en la educación pública en Euquimia hace algo más de 20 años. He tenido la suerte de poder desarrollar mi actividad en muchas escuelas, desde las rurales hasta pequeños poblados, hasta centros con muchas escuelas y muchos alumnos. Y también lo pude hacer en todos los niveles, desde la educación inicial hasta la capacitación docente. Cuando Marce me invitó a pensar un aporte para su programa acerca de violencia escolar, me detuve a pensar qué sabía yo de la violencia que ocurre dentro de las escuelas. Y la verdad es que cada cosa que he aprendido a lo largo de mis distintos años de trabajo Me invitan a afirmar que es imposible separar la violencia escolar del lugar, del lugar donde ocurre esa violencia, el tiempo en el que ocurre y los actores que quedan atrapados en esa situación. Y sobre todo, en cuáles son las trayectorias escolares de esos mismos. Cuando en mi ámbito laboral me piden trabajar sobre una situación que se presenta asociada a la violencia escolar, lo primero que tiendo a preguntar es ¿dónde pasa? ¿En qué tiempos pasa? ¿Entre quiénes pasa? Con los años me he convencido que para que exista la violencia dentro de las escuelas hay algo que la posibilita. O mejor dicho, hay algo que no logra disuadirla. No hace falta aclarar que el comportamiento violento no nace exclusivamente en la institución escolar y que las escuelas, en las escuelas pasa mucho de lo que pasa fuera de ellas. Pasa en el hogar, pasa en el club, en la calle, pasa en la tele. Pero comprender eso no debería invitarnos a normalizar la conducta violenta o a entender que no podemos hacer nada con eso. Si bien las conductas violentas se dan también fuera de la institución escolar y vivimos en una sociedad con serias dificultades para conflictos desde la palabra y desde la empatía, la escuela podría ser entendida como un microclima, como una posibilidad distinta. Todos los que entran a la escuela por las razones que sean están mínimamente abiertos a aprender algo. Y eso, como yo lo veo, es una posibilidad. Una posibilidad para la que necesitamos, obviamente, los educadores, las escuelas, recuperar legitimidad. Una legitimidad que hemos perdido a lo largo de los últimos años ante nuestros estudiantes, ante las familias y también ante gran parte de la sociedad. Obvio que esto último se lo debemos en gran medida a los medios de comunicación. Te tengo dicho que nunca El nuevo texto pandémico dice Marcela desde Neuquén que habrá que leer en contexto de volver a la escuela la nueva trama de vínculos que habrá que tejer es un desafío hoy también nos está saludando Miriam Chialba que escucha y saluda a la audiencia espero haberlo pronunciado bien Sí, algo. Sí, sí, bueno, continuamos con la psicopedagoga Silvia Millán. La violencia que se da en las escuelas está íntimamente ligada a la representación que tienen, tanto los chicos como quienes decimos enseñar sobre el poder y la autoridad. Por décadas hemos intentado disuadir la conducta violenta con la sanción y no con la tarea primordial de la escuela, salvo que sigamos creyendo que el castigo enseña a resolver conflictos. Las escuelas, o quienes hacemos las escuelas, debemos entender que las representaciones que nuestros estudiantes tienen sobre la resolución de conflictos puede ser modificadas por nuevas maneras de hacer y de entender la convivencia. Pero, obvio, que no podemos generar nuevas estrategias basadas en los mismos modelos y con los mismos instrumentos que venimos aplicando y que ya sabemos. Que no logramos llegar al objetivo. En mi modesto entender y mi ambicioso deseo, creo que cada escuela debería poder pensar un proyecto propio, un proyecto basado en un análisis pormenorizado sobre la convivencia en las aulas, en sus aulas, con sus dificultades, con sus posibilitadores o puntos fortalecidos. Conocer la población que alojamos y las características en las que las alojamos, las características de ese alojamiento, podría traducirse en ideas para mejorar la convivencia dentro de nuestras escuelas. Obvio que no hay recetas ni proyectos estrella. Hay algo de un trabajo fuerte, un trabajo artesanal, que es basado en la comunicación y el conocimiento cercano de nuestros estudiantes, los que nos van a dar la posibilidad de trabajar firmemente en nuevos proyectos de convivencia, para lo cual debemos conocer a los pibes, a sus familias y las características de la población donde está inserta nuestra escuela. Y digo esto y me apresuro a aclarar que conocer no es estigmatizar ni llenarse de prejuicios. Conocer es una posibilidad de acercamiento y fortalecimiento de acciones que la escuela debe generar en función de ello. En fin, podría hablar horas de un tema que me apasiona y me preocupa, un tema que me desafía a diario en mi trabajo, pero hay mucho escrito por muchos grandes maestros que tienen toda mi admiración y que están disponibles para la lectura de todos nosotros. A mí, como muchos de ustedes, nos toca trabajar la cancha, trabajar el aula, y empezar a andar o seguir andando, un camino que necesita de muchas ideas y de mucho amor por la tarea docente. Muchísimas gracias. Acá tenemos eh, Marcela, que nos dice que en Neuquén se trabaja con un programa de convivencia escolar desde el Consejo de Educación que es un excelente trabajo, eh, dicen que esto es una política educativa y que sin políticas educativas como responsables de esta trama no, no se podría dejar de abordar este difícil flagelo. Y en relación a lo que decía tanto Marcela, quiero mencionar que Beatriz también está planteando que tal vez en esta situación de tanta de tanto aislamiento haya padres que no sean violentos pero que en este momento no están pudiendo resolver las situaciones que esta convivencia y este aislamiento está llevando. Bueno, vamos a escuchar eh, qué tiene para decirnos también Marcela en relación a los aportes de Silvia. Para ir cerrando y al escuchar eh, toda esta experiencia y sabiduría que nos comparte Silvia, Me quedo con algunos interrogantes haciendo eh, fertilidad en este campo de la violencia para poder abordar en nuevos encuentros con ustedes, en nuevos conversatorios. Uno de ellos es eh, qué tipo de proyectos institucionales podemos ir pensando en estos nuevos comienzos de una escuela que se está replanteando otro modo de hacer y ser escuela en términos de desaprender la violencia. Me quedo con la voz de la infancia, en la voz de Juan, que también y tan eh, sabiamente interpela al adulto preguntándole eh, qué desea hacer con esto, con este conflicto que ya atraviesa a la escuela y que la escuela en su fragilidad, que no es lo mismo que debilidad, está pidiendo la intervención y la ayuda, la colaboración desde esto que dice Silvia artesanalmente de todos y todas en un trabajo colectivo me quedo con estas cuestiones como así también con esta interpelación de la legitimidad de la autoridad de la escuela y también pienso eh, un replanteo de la autoridad pedagógica y la autoridad de la norma son dos cosas iguales estamos hablando de cosas diferentes bueno, aquí queda el planteo Y los espero en el próximo encuentro. Les recomiendo una lectura que es de Alejandro Castro, el libro Desaprender la violencia en Desafío Educativo. Tu madre aguarda, tu madre aguarda Darumba no me preguntes Darumba por qué maldicen A tanto negrito pobre De ojitos tristes Estamos saludando a...